Egunon, Gusti, Gustio y bienvenidos a todos y a todas un día más a Berrión, el magazín informativo de Berriozar y Ratian. Hoy es martes día 28 de febrero y ahora mismo tenemos una temperatura de 3 grados en Berriozar según marca nuestro termómetro Tendremos unas máximas de 17 grados previstas para hoy, máximas que irán aumentando ligeramente conforme avance la semana, ya que se prevén 18 grados de máxima para mañana miércoles y 19 para el jueves con mínimas que oscilarán entre los 0 y los 4 grados de temperatura. Y aquí en Berrión, en el 100.8 de FM, tenemos eh, preparadas bastantes cosas que contaros. Eh, en primer lugar, hablaremos de los presupuestos, sí, de los presupuestos, ya que a pesar de que se aprobaron hace ya un par de semanas, todavía siguen dando de qué hablar, en especial ese apoyo a los presupuestos que se dio por parte de Partido Popular, UPN e izquierda Izquierda, eh, a cambio de de la aprobación de varias enmiendas que se pactaron con el equipo de gobierno. Bien, pues sobre todas esas cuestiones hablaremos hoy con Daniel Polo, representante, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Berriozar... ...que nos contará por qué, a pesar de no ser sus presupuestos y según declaró el propio Polo el día de la votación de que eran muy mejorables, por qué acabaron apoyándolos y qué enmiendas fueron las que negociaron y consiguieron sacar adelante. Tenemos también otras muchas cuestiones referentes a Nafarroa, referentes a Berriozar, pero como todos los días, como siempre, os las ofreceremos en nuestro boletín informativo, en nuestro Berrión informativo que os ofreceremos a continuación en los próximos minutos. Así que no os mováis porque comenzamos enseguida. Quedaos con nosotros en el 100.8 de FM y en eguzquiplaza.net. Y comenzamos nuestro repaso a la actualidad eh, con una noticia triste, eh, muere un montañero de Isaba sepultado por una luz en el pico Petrechema a más de 2000 metros de altura. Este pico en el Pirineo Aragonés se convirtió el domingo en la tumba del montañero navarro Jesús Carlos Arilla Arozamena de 53 años y vecino de Isaba, quien fue sepultado por una luz cuando realizaba una travesía que había completado en innumerables ocasiones anteriormente. A pesar del excelente conocimiento que tenía de la zona, una avalancha le sorprendió a unos 2.000 metros de altitud y le enterró. La desaparición del montañero fue denunciada por sus hermanos ayer por la tarde en el puesto de la Guardia Civil de Isaba. Aunque era habitual que Arilla acudiese al monte en solitario, que no se presentara a las 2 de la tarde en su trabajo en la quesería de Burgi, encendió todas las alarmas. Al parecer, el hombre había salido el domingo y tenía previsto realizar inicialmente una travesía por los picos Escaurre y Anie. La Agencia Navarra de Emergencias, con la participación de efectivos del Greim, el, eh, y, de, de Roncal y Jaca, activó entonces un dispositivo de búsqueda que permitió localizar el vehículo particular del montañero en el refugio de Linza, en Huesca. Este enclave es el punto de partida de las rutas habituales que ascienden a la Mesa de los Tres Reyes y al Petrechema, entre otros picos, lo que permitió centrar los trabajos de búsqueda. Y Garinoain celebra este domingo una manifestación contra derecha, navarra y española. La localidad de Garinoain prepara una jornada festivo-reivindicativa para mostrar su unidad ante el Ayuntamiento ultraderechista de derecha, navarra y española. El acto central del día será una manifestación el domingo a la una del mediodía bajo el lema No nos representan, con la que protestarán por el cariz antidemocrático de la nueva corporación, que ascendió al cargo con 18 votos a favor y, atención, 305 blancos. Desde que Derecha Navarra y Española ocupa la Alcaldía ha emprendido una campaña de desprestigio contra los habitantes de Garinoain, a quienes ha tildado de terroristas y asesinos. Asimismo, Derecha Navarra y Española denunció a cinco vecinos por presuntas agresiones. Los Garino Aindarrias aceptaron ayer una mediación. Los tribunales no dieron opción a que solo algunos de los denunciados acudieran a esta mediación. Y de Garinoain a Pamplona, donde el ayuntamiento estudia indemnizar a el Carquide por sus huertas. El Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento estudiará mañana la solicitud de indemnización que ha presentado el Carquide por el terreno que ocupa y que está afectado por el proyecto del parque en Aranzadi. La indemnización marcada por el perito del equipo redactor asciende a 60.300 euros. Los bienes afectados son un invernadero con riego, una zona de venta al público, una parte de ...de la finca que cuenta con instalación de riego... ...un cobertizo y distintos pavimentos... ...el Carquide es una empresa de iniciativa social... ...sin ánimo de lucro... ...dedicada a la atención de personas con enfermedad mental... ...las instalaciones hortícolas que tiene en Aranzadi... ...están afectadas por el proyecto de parque urbano... ...que está provocando una gran contestación social... Y llegamos ya a Berriozar, a las noticias de nuestro pueblo y comenzamos con el 8 de marzo. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar ha organizado varias actividades en torno a este 8 de marzo bajo el lema Las Mujeres Construimos Nuestra Libertad. Así se han organizado infinidad de actos que comenzarán el, del, el 5 de marzo Y del 5 al 16 de marzo, precisamente, tendrá lugar una exposición de los trabajos realizados en el noveno concurso escolar del Centro Escolar Mendí Aldea y del Instituto de Berriozar, bajo el título Rompiendo estereotipos, aportaciones de las mujeres a la historia. Esta exposición, que como hemos dicho, estará abierta al público del 5 al 16 de marzo, ...se expondrá en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. El día 7 de marzo, miércoles, se proyectará el documental Despiertas... ...en el que se habla de las luchas cotidianas de mujeres de todo el mundo. Lo presentará a Yemos Koz de la Fundación Mundúbat a las 7 de la tarde... El día, ...el día 7 de marzo, miércoles, en la sala insonorizada del Kulturgune del Ayuntamiento. El día 8, el 8 de marzo, será tendrá lugar la manifestación... ...en Pamplona a las 8 de la tarde... En la Plaza del Castillo Convocada por la Comisión 8 de Marzo Mientras que el día 11, domingo Tendrá lugar una jornada festiva Y reivindicativa Aquí en Berriozar A las 12 del mediodía eh, Tendrán lugar las actuaciones Del grupo de danzas Chiqui Ullargi, De la percusión africana Exhibiciones deportivas realizadas por mujeres Como socatira Taekwondo, etc También habrá mesas de participación Sobre hábitos y vida saludable Comercio justo en cajeras de Berriozar y un taller de jena y degustaciones a cargo de la asociación Esculán, Asociación Entre Culturas, el Ayuntamiento, etc. Todo esto tendrá lugar en la Plaza Eguski y si llueve en la Plaza Illardín. Más citas culturales aquí en Berriozar. La Casa de Andalucía ha organizado varias actividades para celebrar su día, el Día de Andalucía, que tendrá lugar hoy mismo. Hoy martes es el día grande de esta tradicional semana cultural que coincide con la festividad de esta comunidad, aunque a lo largo de todo el fin de semana, de ya desde el viernes pasado, se han programado distintos actos previos. Para hoy, Día de Andalucía, está prevista la actuación de los cuadros artísticos de la Casa de Andalucía en Berriozar y se ofrecerá en los locales de esta casa un vino español y una exhibición de corte de jamón. Todos los actos del programa están patrocinados por el Gobierno de Navarra, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Berriozar y cuenta con la colaboración de distintas entidades y patronatos andaluces.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 para anular acuerdos adoptados en la sesión del 29 de agosto de 2011 y, por último, una moción del PSN de Berriozar contra la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular. Son las 9 y 17 minutos. Esto ha sido todo en cuanto a nuestro boletín informativo, más eh, información en eh, otras eh, repeticiones en Berriozar y Ratia y también por internet en eguzkiplaza.net. the bien y nosotros seguimos adelante en el magacín Berrión escuchamos ahora un poquito de música y enseguida volvemos con el portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Berriozar Daniel Polo Ahora os dejamos con Bon Jovi y su canción It's My Life Uno de los temas que más ha dado que hablar últimamente ha sido los presupuestos que se aprobaron la semana pasada. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros al portavoz de UPN, del grupo municipal de UPN en el ayuntamiento, Daniel Polo. Buenos días, según. On... Buenos días. Eh, bueno, Daniel, en su momento, en el día del debate presupuestario, de la aprobación de esos presupuestos, comentaste que eran unos Unos presupuestos muy mejorables, eh, pero que habíais trabajado precisamente por eh, mejorarlos. ¿Por qué crees que eran unos presupuestos muy mejorables? ¿En qué aspectos eh, crees que, que fallaban esos presupuestos? Vamos a ver, eh, efectivamente, los, son los presupuestos del equipo de gobierno, no son nuestros presupuestos, eh, no son los presupuestos que nosotros habríamos hecho mm, por muchos motivos. Eh, vamos a ver, yo lo que con carácter general más destacaría es el hecho de que no son unos presupuestos valientes o imaginativos eh, a la hora de eh, crear eh, con esa herramienta. El presupuesto es una herramienta. ...para el equipo de gobierno y no utilizar esa herramienta de forma valiente o imaginativa... ...para mejorar la situación eh, económica muy mala que viven todos los vecinos. Eh, hay diversas fórmulas y considero que no se han utilizado. Eh, bueno, esas fórmulas, si sí, eh, algún día, y espero que así sea, estamos en el gobierno... ...nosotros sí que las pondríamos en práctica... Por lo demás, eh, bueno, eh, son unos presupuestos que, que han sido apoyados básicamente porque nosotros con nuestro trabajo hemos podido sacar adelante eh, propuestas y, y mejoras, digamos, y por lo tanto, pues, eh, mm, teniendo en cuenta que, que el equipo de gobierno está en mayoría y que los presupuestos los iba a aprobar sí o sí pues uh -huh. hemos creído conveniente mejorarlos en la medida de, de lo posible De hecho, precisamente lo que se esperaba, por lo menos bueno nosotros aquí también eh, cuando, estaba, cuando hablábamos del, de los presupuestos y de que se iban a, a debatir y a aprobar eh, esperábamos yo creo que la mayor parte de la gente esperaba que lo hicieran los grupos que forman el equipo de gobierno Nafaj Rabai y Bildu y tal vez la sorpresa vino de el hecho de que tanto vuestro grupo como el Partido Popular, Izquierda Esquerra, apoyaron estos presupuestos, eh, parece que hubo un trabajo detrás, un trabajo de negociación, de plantear eh, alternativas, eh, enmiendas. En vuestro caso, ¿cuántas, eh, ¿cuántas reuniones, cuántas veces tuvisteis que eh, juntaros, tratar? ¿Cuánto trabajo hubo detrás de eso? Vamos a ver, te contesto ahora, pero empiezo por el principio porque es algo que me gusta mucho. Me comentas que, hubo, que ha habido sorpresa, un sentimiento de sorpresa de, que no se esperaba. Pues me alegro, es algo tremendamente positivo, al menos yo lo considero así. Si hay algo que me gustaría en, en mi labor política es precisamente romper tópicos o romper pensamientos preestablecidos y por lo tanto eso me gusta. Efectivamente, eh, ha habido mucho trabajo detrás de, de estos presupuestos eh, que va un poco en línea, pues bueno, nosotros desde el inicio de la legislatura hemos, mm, nos hemos comprometido con una, realizar una labor seria, constante, rigurosa en el Ayuntamiento y por lo tanto en este tema de los presupuestos, como en el resto, pues mis compañeros y yo, sobre todo mis compañeros, y, y esto también es de recalcar, eh, han hecho una labor muy buena, eh, Moisés Ayer, Esmeralda, etcétera. Eh, bueno, pues mis compañeros y yo nos hemos sentado, hemos hecho los deberes, hemos eh, hincado los codos, como se dice, y eh, con, con, la, con los, la tarea hecha hemos acudido a negociar, pues no sé si han sido cuatro reuniones, creo, eh, con, el, con los miembros del equipo de gobierno y pues bueno, pues eh, estando en minoría como estamos, hemos conseguido sacar adelante propuestas y eso considero pues, que, es un, que es un gran éxito. Uh -huh. eh, fueron bastantes las, las enmiendas que presentasteis, que acordasteis con el equipo de gobierno, no sé si nos... Y eh... las que no salieron. Y, claro. la, y las que no salieron, que bueno, que no sé si... Bueno, nos puedes contar ahora mismo también, bueno, bueno, pero uh -huh. de momento vamos a empezar con las que sí salieron, con las que uh -huh. conseguisteis sacar uh -huh. adelante. Eh, ¿Cuáles fueron en, en concreto esas, esas enmiendas? bueno pues eh, Se trata de enmiendas eh, en, en el, las partidas de, de bienestar comunitario, un mayor gasto eh, para, el problema de la, de, bueno, para la desratización, el problema de este problema que hay en Berrizar con las ratas. Eh, también eh, un mayor gasto en educación eh, para el colegio público, para, para dotar eh, de hacer una obra en las... De, para poner unas nuevas ventanas. Se ha puesto ahora el tema de la caldera y tal, pero claro, si no se cierra bien el, el edificio, pues eso se pierde ¿no? y no es eficiente. Entonces, una partida en ese sentido. También eh, partidas de cultura, como es el tema de la cabalgata, de, de los lencheros, etc. Y una cosa que, que a mí me, me… bueno, yo considero que es un, quizá… Lo más importante es algo que igual a, la, a los vecinos pasa más desapercibido, pero el hecho de haber eh, acordado constituir una comisión de seguimiento presupuestario para hacerle un seguimiento a la ejecución de ese presupuesto, uh -huh. eh, que yo creo que es una herramienta tremendamente democrática y tremendamente buena para eh, la labor municipal. Uh -huh. Como tú comentabas, había otras enmiendas que no salieron. Supongo que todos os tuvisteis que dejar unos cuantos pelos en la gatera a la hora de... Bueno, algunos, <ríe> algunos más que otros, ¿no? Claro, en la negociación hay unos que, que tienen una postura más, más potente que, que otros, pero bueno. Sí, bueno, las, las propuestas que no salieron, pues las dejaremos para los siguientes presupuestos, uh -huh. a ver si salen. ¿Y, ¿Y en general eh, habéis quedado satisfechos con cómo han salido, con esas, esas negociaciones, con el resultado último de los presupuestos? Mm. Sí, sí, eh, partiendo de lo que te comentaba al principio, que no son nuestros presupuestos y que no son los que nosotros hubiéramos hecho, pero evidentemente estamos satisfechos con el trabajo realizado, que es un poco eh, a lo que nos hemos comprometido y por ahora todo lo más que podemos hacer... Y eh, estamos contentos también por, pues, porque estando en minoría hemos conseguido sacar adelante eh, propuestas que yo creo que son de utilidad y de interés para los vecinos. Mm -hmm. Tal vez desde algunos sectores eh, se esperaba, un poco al, al hilo de lo que comentábamos antes que desde UPN y Partido Popular, aunque tú aquí hables por, por UPN aquí exclusivamente. Y allí, en todos lados. Efectivamente, pero en principio, aunque hables por, por tu grupo, pero me imagino que desde algunos sectores se esperaba una oposición frontal a. a los. bueno, pues a estos presupuestos. se esperaba digamos. una postura más cercana a lo que, a lo que hizo el PSN, que fue oponerse eh, sistemáticamente ¿no? a, a, los, a las cuentas y no sé mmm, como bueno, si, si, si realmente os planteasteis eso o desde el principio ya teníais claro que ibais a, a negociar y a intentar sacar lo más, lo más posible en favor de, del mm. pueblo Pues mira, repito un poco lo que he dicho al principio eh, efectivamente, UPN desde el principio, porque es eh, la línea que desde el inicio de esta legislatura eh, tiene y va a tener Desde el principio teníamos claro que nos íbamos a sentar y íbamos a trabajarlo y íbamos a intentar buscar eh, eh, enmiendas y, y propuestas eh, que considerábamos de interés y así lo hemos hecho. Es decir, mmm, creo que lo contrario eh, es una postura en, digamos un poco simplista y eh, pues eh, más fácil. Y no digo con esto que quienes hayan optado por eso eh, lo hayan hecho lo hayan hecho por una cuestión de, de facilidad o de comodidad, pero sí que es una postura pues, pues más fácil y eh, nosotros pues, pues hemos entendido que, sobre todo por una cuestión de, de, de estrategia, que siempre hay que tenerla, eh, si los presupuestos, estando el equipo de gobierno, en mayoría los iba a sacar sin ningún problema, pues el, el oponerse... Y, y pues, no, no producía ningún beneficio, entre comillas, entonces hemos considerado que es mejor para el conjunto de los vecinos pues, el eh, sentarnos, trabajar partidas e intentar sacar adelante eh, propuestas que, como digo, considerábamos interesantes. Uh -huh. Y así lo hemos hecho. Uh -huh. Hemos hablado de, bueno, de, de la cierta sorpresa que, que ha podido causar y no sé si esta sorpresa es extensible también a, a UPN. ¿En vuestro partido se sorprendieron de que aprobaseis unos, unos presupuestos con, con este equipo de gobierno? Vamos a ver. Eh, yo creo que, que aquí quizás partimos de una idea preconcebida y equivocada. UPN es un partido... ...tremendamente democrático... ...en su funcionamiento interno y externo, por supuesto... ...y eh, tremendamente consciente de que... Eh, ...la gente que está en los eh, ayuntamientos... ...y sobre todo en los ayuntamientos pequeños... O, eh, ...está por los vecinos y por lo tanto... Eh, ...sí que es cierto que, que existe pues, una, una postura... ...digamos, general en el sentido de, de no... Eh, ...apoyar determinadas iniciativas, pero... Eh, en, ...en este caso, como muchos otros supongo... Eh, siempre que las cosas sean razonadas y con una fundamentación, se entiende y no hay ningún problema. Y, y, y, y de entrada, porque el, el problema no es que sea grande, ni, ni mucho menos, porque ya te digo que, que en UPN se tiene muy claro que, que se está por los vecinos, también, por supuesto, por sus mm, posicionamientos ideológicos básicos y fundamentales, que es lo más importante, pero a partir de ahí a trabajar por los vecinos y cada municipio es un mundo y, por lo tanto, no hay ningún problema en ese sentido. Perfecto. Pues, eh, Daniel Polo, eh, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Berriozar, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada, haber venido vosotros, hasta por... aquí y hasta la siguiente. A vosotros por invitarme. The tales of yesterday will grow but never die. 9 y 36 eh, 37 minutos ya de la mañana hemos eh, escuchado a Daniel eh, Polo que ha estado aquí con nosotros eh, y hemos, eh, bueno, hemos escuchado sus eh, razones las razones de su grupo eh, para apoyar eh, unos eh, presupuestos, un proyecto presupuestario presentado por Nafar Grabay y eh, Bildum eh, y las diferentes enmiendas eh, que ellos presentaron y que también fueron apoyadas pues bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa ya 20 minutos para las 10 de la mañana escucharemos un poquito más de música y os dejamos ya con el resto de la programación de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM o en .net. a nosotros no nos queda ya más que deciros que volveremos mañana a las 8 y media de la mañana con el berrión, el boletín informativo en euskera y a las 9 con el magazine eh, y el boletín informativo en castellano. Así que ordurarte, chincho aquí san, eta ondo bici, ayo Sunshine